bendito sea el nombre de cristo aleluya damos gracias por esta oportunidad aleluya algunos contratiempos que se levantaron bendito sea el nombre de Jesús bendito el nombre de Dios por pues estamos aquí hermano estamos aquí dando gracias a nuestro señor aleluya por esta oportunidad brindada de poder estar por estos medios como llama de fuego a tu vida bendito sea el nombre de Jesús alma eh, alaba si puede bendito el nombre de Dios este que te hable tu amigo Luis Raúl Ruos peña el teléfono de iglesia en Beneta, eh, sí. ah, allá en el Partido 1 3. bendito sea el nombre de Jesús en Barcelona, mis pastores José del Menéndez y mi pastora Celial Barrán sí. envían unos saludos por el día a todos los que están escuchando, bendito sea el nombre de Jesús y quiero mandar un saludo de a nuestro hermano Canaema, siempre por la oportunidad que nos brinda, aleluya nuestro hermano Javier, aunque no está retransmitiendo Por la esperanza internacional, pero perovier te enviamos un saludo cordial, un abrazo fuerte te queremos en el amor del Señor, bendito sea el nombre de Cristo y queremos entrar a la palabra del Señor. hemos entrar, amado amigo aleluya a la palabra del señor la palabra del Señor es la que la que nos llena de fuerza. la palabra del Señor aleluya es la, la que toca nuestras fibras del corazón bendito sea el nombre de Cristo. Dios ha un mensaje en esta tarde. Mensaje, no que te toque la catersis emocional, aleluya. Yo no quiero tocarte el emocionado, yo no quiero tocarte, aleluya, tus sentimientos emocionales, bendito en el nombre de Jesús. Yo quiero llegar a tu corazón, yo quiero llegar a tu mente, para que tú entiendas que hay algo diferente entiendas que hay solución a tu vida, para que tú entiendas que hay solución a tu problema. Aleluya. Y, esta, y esa solución se llama Cristo. Esa solución, aleluya, se llama Jesús te levantaré. Aquel que vive un día, bendito sea el nombre del Señor, un día que nosotros pues no lo vimos. Un día que nosotros no vimos, bendito sea el nombre de Jesús, cuando lo crucificaron, pero lo hizo, hermano, hermano. Aleluya. Vemos como toda la Todas las señales están cumplidas, todas estas todas estas señales que notan la palabra del Señor están cumplidas, bendito sea el nombre de Cristo. Sin embargo, aleluya, tú las profecías que faltan a cumplirse. No vamos a hablar de esta tarde, de esas profecías en algún momento, más tarde en otro programa tocaremos esto, bendito sea el nombre del Señor, porque yo tengo, como mi pastor, tengo una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad, amado hermano, que cuando yo... Todo este espacio, aleluya, es hablar de la verdad. Yo no vengo a engañarte, yo no vengo a tratar de de, de, de, de darte un cuenquito de hadas, no, yo vengo a hablarte de palabra del Señor. Y mi responsabilidad es hablarte con la autoridad, hablarte con la verdad, bendito sea el nombre de Cristo. Estamos viviendo momentos difíciles, aleluya, día a día las cosas se ponen peor, pero, Hoy es el día que Dios ha preparado para ti. Hoy es el día para que tú recobres fuerzas nuevas. Hoy es el día para que tú te levantes. Hoy es el día para que tú tomes una decisión importante en tu vida. Aleluya. Y yo quiero hablar en esta tarde. Bendito sea el nombre de Jesús. un tema importante. Un tema, bendito el nombre de Dios, que cuando tú ves lo que está sucediendo alrededor de Puerto Rico, Cuando tú ves lo que está sucediendo día a día en nuestra isla del, del encanto, bendito sea el nombre de Jesús. Y no tan solo en la isla de Puerto Rico, sino a través del mundo entero, aleluya. Y es una palabra grande, bendito sea el nombre de Jesús. Es una palabra, bendito sea el nombre de Dios, que cuando vemos todas las situaciones, podemos llegar a la conclusión que es una palabra que no se está llevando a cabo. Y esa palabra se llama perdón alaba la gloria del Señor aleluya. óyeme el perdón que estaba buscando la definición del perdón bendito es el nombre de Cristo y una de las de, de, de la definiciones la, la que me llegó la que me tocó nos dice que el perdón es por impsión de amor, alaba la gloria del Señor óyeme, cuando vemos la palabra del Señor dice, en un momento le dice a su discípulo y habrá amor aleluya, cuando yo vuelva bendito el nombre de Cristo cuando podemos ver aleluya en Apocalipsis que el amor de muchos se enviará óyeme y si no hay amor no hay perdón porque el peitón va con rompo Amamos con esta palabra, con el amor. El perdón es una expresión de amor. Es una acción. ¡Aleluya! Es algo que tú demuestras, bendito sea el nombre de Jesús. Oye, quién más que el Dios todopoderoso ¿Quién más, aleluya, que nuestro Creador? ¡Aleluya! Que nos tiene el verdadero perdón. Oye, que cuando nosotros hacíamos pecho día... Andaba por fechorías y pecados. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque yo andaba por fechorías y pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Mas sin embargo, él perdonó. Él me perdonó. Bendito sea el nombre de Dios. Él perdonó lo que yo estaba haciendo. Él perdonó mi pecado. Simplemente, aleluya, él coge todos los pecados. lo echa al fondo de la madre, bendito sea el... Y no se vuelve a acordar de ella, amado amigo. Oye, yo tengo decirte que Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Y cuando Él dice que se olvida se olvida, amado amigo. No importa lo que tú estás sumergido ahora, no importa lo que tú estás navegando. Aleluya, Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, está en el amor, que nos perdona, bendito sea el nombre del Señor. Oye, en ningún momento dado, en primera de Corintios 6, 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no eran al reino de Dios? veréis no eres ni los pornicarios ni los idólogos, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que te echan con varón, ni los ladrones, ni los abarros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores que le el reino de Dios. Y esto queréis alguno, mas ya habéis sido lavados. De haber sido santificado de haber sido santificado en el nombre de nuestro señor jesucristo y por el espíritu de nuestro dios hoyye en un momento dado nosotros estábamos caminando por ahí todavía hay gente que está navegando por ahí todavía hay gente aleluya que está sumergido en esos pecados bendito sea el nombre de dios óyeme pero tú sabes una cosa que dios te va a dar aleluya Ese es el don que tú necesitas. Oye, cuando nosotros vivimos en esta situación, aleluya, oye, nosotros no hacemos cosas que a Dios no le agradan. Simplemente nosotros hacemos cosas que a uno mismo Repite el nombre de Cristo, cuando va transcurriendo los días, y va transcurriendo las semanas, y va transcurriendo los años, aleluya, y tú comienzas a ver cómo tu familia se deteriora, tú comienzas a ver cómo tu vida se deteriora, tú comienzas a ver, aleluya, que, que no estás haciendo lo correcto, óyeme, y es doloroso para ti, pero Dios nos sacó de ahí, aleluya, hay una oportunidad, gracias a, a esa misericordia de Dios, gracias, aleluya, este gran amor que él nos tiene, aleluya, por eso es que en el versículo 16, del capítulo 3 de Juan nos dice, porque de tal manera, amor Dios al mundo, que ha dado un hijo orgánico, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más que vida eterna, óyame, ahí demostró Dios, mira que gran amor tiene por nosotros, que dio a su Hijo, que dio a su Hijo por ti por mí, Él fue llevado, aleluya, a, a, a salvarlo. Él fue a, da, a, a darle muerte, aleluya, una la crucifixión. Algo verdaderamente vergonzoso, bendito sea el nombre de Jesús. Para los judíos, aleluya, algo verdaderamente vergonzoso, en donde Dios está en su desnudez, a Dios, a, a Jesucristo, lo crucificaron desnudo. Un hombre que, no, que no, no vio pecado, mas sin embargo, llegó el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Por amor a nosotros. ¿Para qué? Para brindarnos este perdón, aleluya, ese perdón que no nos merecíamos, mi alma, alabar a Dios. Como dice Pablo en su libro, en Romano, bendito es el nombre de Dios, que, fue, que era como un abortijo, mas sin embargo la gracia de Dios le permitió ser apóstol, alabado sea el nombre del Señor. Oye, me llora como un abortijo. Pero la gracia del Señor me permitió, bendito sea el nombre de Cristo, en llegar a los caminos de Él. La gracia de Dios me permitió creer en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Óyeme, y gracias a esta creencia, gracias a esa confianza de que pasó y es que sucedió, en este día, hoy, aleluya, 5 de octubre del 2012, estamos aquí, aleluya, por este medio, como llama de fuego a tu vida, aleluya, con nuestro hermano Karayma, mi alma alaba a Dios, estamos aquí exponiendo la palabra poderosa de Él, aleluya. Porque dice que la Palabra fue inspirada por el Espíritu. Bendito es Santo Dios de Dios. Aleluya. Útil para redalguir, para instruir. Bendito sea el nombre de Dios. Óyeme eso, dicho Dios, con su amor, con este perdón, nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí. Aleluya. Y yo te digo, amado amigo, amada maga, no temas. Sigue creyendo en el Señor. El Señor ha perdonado nuestros pecados. Óyeme, se cru lo crucificaron en una muerte angustiosa por amor a ti. Y el perdón una expresión de amor. Mira qué expresión más hermosa dijo nuestro Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Una expresión de amor de la A zeta, Una expresión, aleluya, verdaderamente de lo que es amar. No le importó, aleluya, lo que sucedió en su vida. No le importó, aleluya, lo que iba a saber que iba a pasar en su vida. Mas sin embargo, aleluya, murió por ti. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios es el pueblo. Porque para siempre es su misericordia. Óyeme, el amor de Dios es tan grande que se dio a sí mismo. Así que, amado amigo, amado hermano que me está escuchando, si tú no tienes a Cristo en tu vida, no importa lo que tú estés haciendo, no importa, aleluya, en dónde tú estés sumergido, no importa, aleluya, si usted está navegando por ese mar de pecado, ¿sabes una cosa? Hay solución para ti. Óyeme, en la Biblia vemos ejemplo del perdón Vemos el ejemplo, aleluya, como cuando José fue vendido por sus hermanos por cero, por envidia, sea el nombre del Señor. Oye, ¿cuántos seres de envidia hay en, esta, en este planeta? ¿Cuántos seres de envidia hay aún dentro de las iglesias? Alaba la gloria del Señor. Mas, sin embargo, Dios, aleluya, a través de la inspiración de Él que le dio a, a sus hombres, aleluya, a través de la historia, nos enseña, Óyeme, el cero consumió a sus hermanos. Mas sin embargo vendieron a José. Lo vendieron como carne a bomba. bendito sea el nombre de Cristo. Lo vendieron para salir de él, como que, que, que él iba a morir en el camino. Como que él no iba a aparecer nunca más. Mas sin embargo la misericordia de Dios estaba con él, aleluya. Óyeme, estaba con él. Estaba con él. Mas sin embargo lo enseña más adelante. Cuando se encuentra con su hermano Benjamín. Aleluya, ese abrazo que le da allá en el Génesis, en el capítulo 45. Ese, ese abrazo, aleluya, ese perdón, bendito sea el nombre de Jesús. Eso fue José, que era un hombre como tú y como yo. Aleluya, cuánto más nuestro Señor Jesucristo que se dio a sí mismo. Aleluya, por una humanidad completa, alabado sea el nombre del Señor. El perdón nos lleva a restituir la confianza. Óyeme, mucha gente por ahí anda viviendo una vida, bendito el nombre de Cristo, en la cual nos dice que yo perdono, pero no olvido. Óyeme, amado amigo que me está escuchando, si tú perdones y no olvidas, no estás haciendo ningún avance. Óyeme, y tal vez no es olvidar, porque muchas veces no podemos olvidar de nuestra en nuestra humanidad no podemos olvidar, aleluya, mi alma te alaba Jesús, en nuestra humanidad no podemos perdonar, pero tú sabes una cosa, perdonar no es olvidar, sino es recordar sin dolor, sin amargura, sin heridas abiertas, perdonar es recordar sin andar cargando eso, sin respirar por la herida entonces te darás cuenta que has perdonado. Óyeme, qué lindo es tú poder caminar, bendito sea el nombre de Jesús. Poder caminar, aleluya, y, y esas personas que te hicieron daño en un momento determinado, tú poderlo perdonar, bendito sea el nombre de Cristo. y tal vez tú no olvides lo que hicieron contigo. Tal vez tú no olvides lo que te maltrataron. Tal vez tú no olvides, aleluya, que tal vez tu mejor amiga te quitó tu marido, al la gloria del Señor. Tal vez tú no olvides aleluya lo que te, te hizo tu hijo tú que lo, lo, lo llevaste nueve veces En tu vientteye aleluya y decía a lo mejor comenzó a saltar A lo mejor comenzó a a alzar drogas ay mi alma daba Dios aleluya óyeme pero qué lindo está el mi alma daba Dios aleluya sin dolor sin amargura óyeme que aunque aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho Tú purs aleluya. No guardar esas raíces de amargura, sino que tú puedas alabar, o sea, en nombre del Señor, guardar ese amor por Él. Que tú puedas convivir nuevamente, que tú puedas confiar, aleluya, y es difícil, porque es difícil en nuestra humanidad, es difícil. Óyeme, pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando tú tienes a Cristo en tu vida, óyeme, Dios hace el cambio. Oye, en un momento determinado sucedió algo en mi familia, con mi hija, alabado sea el nombre del Señor, no vamos a entrar en el detalle, pero la cosa es que gente que aún siendo cristiana, gente que aún predicando la palabra del Señor, oye, me decían, oye, si eso hubiese sido a mí, yo le hubiese arrancado la cabeza. Óyeme, si yo hubiese sido yo, yo lo hubiese roto la cara. Alabado sea el nombre del Señor. Pues, yo, óyeme, mi, mi, mi, mi amado hermano, cuando Dios está en su vida, todo tiene que cambiar. Dice la palabra, todas las cosas son, todas las cosas son estas nueva Alabado sea el nombre de Cristo. Y, le estoy, y, y, y si te estoy sincero, alaba la gloria del Señor. Óyeme, tal vez yo no, yo no me muevo en el espíritu de la iglesia tal que yo no hablo lengua, aleluya, extraña, tal yo no tengo las lenguas que cayeron en el aposento alto, aleluya, pero tú sabes una cosa, que en el proceso, en ningún momento yo sentí arrancarle la cabeza, en el proceso, en ningún momento yo sentí odio, en el momento yo no sentí, en el proceso yo no sentí raíces de amargura, daba la gloria del Señor, todo al contrario, todo al contrario, me preguntaba, ¿por qué tú lo hiciste, muchachos?, pero no podía llegar a donde él, bendito sea el nombre de Jesús, porque se podía utilizar, aleluya, en contra de uno, tal vez, pero Dios sabe que en mi corazón no había raíces de amargura contra él. yo sabe que en mi corazón, aleluya, si lo encuentro, le extiendo mi mano, alaba la gloria del Señor. Óyeme, eso no es que Dios me da cinco minutos para entrarle a ganar, ah, no, es eh, el cuidado con eso, bendito sea el nombre del Señor. El cuidado que en esos cinco minutos suene la trompeta, alabas la gloria del Señor y se quede, alabas la gloria del Señor. Perdonar significa borrón y cuenta nueva. Perdonar es cancelar la deuda. Óyeme, y tú sabes que qué historia tan preciosa nos redata esto que yo acabo de leer. Que perdonar significa borrón y cuenta nueva. Que perdonar, cancelar esa deuda, bendito sea el nombre del Señor, es la historia, aleluya, de esa parábola del hijo pródigo, hoy viene un hijo que se fue, un hijo que le hizo frente al padre, un hijo, aleluya, que le dijo, dame mi herencia que yo me voy, aleluya, corrió su herencia y la malgastó, hoy comenzó a vivir desesperadamente, aleluya. Comenzó a vivir tan bien como te encuentras tú, viviendo desempregadamente, gastando en placeres, el lujo. Oye, me olvidándote de tu Dios. Oye, me tarde, En un momento dado le diste la espalda al Señor. Sí, claro que se la viste, Aleluya. Claro que se la viste mi alma, alabad Dios. Y tú sabes una cosa. Que le diste la espalda al Señor. Pero por todo eso, te fuiste a malgastar necesitas vivir una vida loca tan loca que llegó tu vida bendito sea el nombre de Jesús que ahora mismo eres homosexual ahora mismo eres lesbiana, bendito sea el nombre de Jesús y en algún momento determinado viste clase en la escuela bíblica en un momento cantaste en los altares en un momento dado predicanicate en la calle. óyeme protestos una cosa que el amor de Dios es tan grande que dios te perdona no importa lo que tú hiciste. No importan las razones, a Dios no le importa las razones. Dios lo que está extendiéndote las manos en esta tarde. Dios lo que está esperando, aleluya, que tú bajas ese teléfono. El 444-9981. El 444-9981, aleluya. Que comunique con tu hermano Canaima. Y dile, Canaima, yo quiero aceptar al Señor, yo quiero reconciliarse con el Señor. Canaima, yo quiero oración. Canaima, viene el tiempo atado. Aleluya, vamos a estar orando. Vamos a estar, aleluya, intercediendo por ti. Porque esto es lo único que podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque el cambio lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero tú tienes que darle la oportunidad. Si tú no le das la oportunidad, alaba la gloria del Señor. Óyeme, no va a haber cambio de tu vida y vas a seguir a la deriva. Vas a seguir en este camino extenso, este camino ancho, aleluya. va a seguir por ahí en la vida, vacilando, disfrutando. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya, pero Dios te ama, Dios te sacrificó, sacrificó a tu hijo, aleluya, para perdonarte, alaba la gloria del Señor, y este hijo siguió viviendo, malgastando el dinero, disfrutando con mujeres fáciles, aleluya, emborrachándose tal vez, consumiendo drogas alaba la gloria del Señor, como tal vez te encuentras tú en estos momentos, no te estoy buscando no te estoy señalando. Solo quiero que tú entiendas, aleluya, que, que tal vez tu vida va a la par con esta palabra, con oh, mira hermana palabra de Dios. Óyeme, dijo comenzó a gastar todo. Y tú sabes una cosa, que de momento llegó a la escasez en su vida. Eje. ¿A cuánto no llegan las escasez? Bendito sea el nombre del Señor. me llegó tal escasez en su vida, aleluya, que había un acto de cerdo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y decía, óyeme, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, a su hacienda para que apacentase los cerdos a la bala, a la regla. Y yo te he una cosa, que el cerdo es una, un animal inmundo para el judío. El cerdo, aleluya, aunque para nosotros, aleluya, está con ese chicharrón, Y ese el cuadrito de viento, eh ¡Qué bueno es! Eh, un arroz con gandú, de bendito sea el nombre de Jesús, y los pantalitos por el lado, se acerca la Navidad ya mismo. Eh. Óyeme, para nosotros es sabroso, pero para para el, eh, para el judío, Jesús es un animal mundo Alabado sea el nombre del Señor. Óyeme, y ese que estaba ahí, el que se a aquel ciudadano, ¡aleluya! Deseaba llevar a su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Óyeme, tú te encuentras en una situación, aleluya, que nadie se acerca a ti, bendito sea nombre de Jesús. Que nadie se acerque a ti para darte un rayo de esperanza. Óyeme, pero si tú te conectaste hoy esta tarde, aleluya, es que Dios tiene un trato contigo especial. Es que Dios quiere cambiar tu lamento en baile, alaba la gloria del Señor. Dios quiere transformar tu vida, aleluya. A no hay nadie que te sienta amado tal vez su sientaqui sea el nombre de Jesús que no hay más que no hay oportunidad para tu vida y tal vez aleluya te sientes que no te sientes desmayar óyeme te sientes aleluya que la única opción para ti es acabar con tu vida déjame decirte algo no lo hagas porque si tú llegas a cometer ese acto ese acto también vas a sufrir aleluya Ese era una mente. Óyeme, ellos, esta es la oportunidad de tu vida hoy. Dios puede cambiar, aleluya, este horizonte tuyo. Óyeme, con tu vista, tú lo que ves es que no se puede más, y alma, alaba Dios. Con tu vista, aleluya, ya tú estás acabado. Sin comenzar a caminar, ya tú estás derrotado, porque tu vista, aleluya, porque nosotros somos como San Tomás. Ver para creer. Aleluya, y nuestra vista lo que nos lleva a ver, aleluya, es la derrota, nuestra vista lo que nos lleva a ver, aleluya, es el dolor, el sufrimiento, óyeme, pero Dios en esta noche te perdona, Dios en esta tarde, aleluya, te dice, yo perdono tus pecados, óyeme, yo en esta tarde cojo tus pecados y los echo al fondo de la mar mi alma alaba Dios, Óyeme, hoy yo hago una expresión de amor para tu vida. Óyeme, yo hago una expresión de amor a tu vida, alababa la gloria del Señor. Óyeme, tú sabes una cosa, malo amigo, que ese hombre, ese joven, o ese, como haya sido el hijo de este hombre, cuando dice lo que hizo, que fue a medirle, aleluya, esa herencia, y al malabar Dios, cuando fue a medirle la herencia, ¡Aleluya! es metió un acto en contra de su padre. Ese le faltó al respeto a su padre. ¡Aleluya! Y tú sabes una cosa, que bajo las leyes judías, mi alma alaba Dios, agárrate bien. Dice que los que están a su alrededor, los vecinos, ahora voy el Señor para que tú entiendas más adelante, los vecinos, los que están a su alrededor, se enteraban de lo que él hizo. Ellos tenían la autoridad, oye bien, que cuando él, si él apareciera por ahí, por los alrededores de la casa de su padre, el primero que lo viera, tenía la autoridad para darle picota, el que lo viera, tenía la oportunidad para darle muerte, es que, que lo viera tenía el derecho de tomar justicia en sus manos y matar a ese muchacho. Eso era la tradición judía, bendito sea el nombre de Jesús. Y ese muchacho gastó, lo retó. Prácticamente le dejó la vuelta al Padre. ¡Aleluya! Óyeme, tal vez tú te encuentras así, hermano? le vas a respeto a nuestro Creador. Y tú sabes una cosa. Óyete bien. Hay alguien que está buscando para darte muerte. <ríe> Oye, hay alguien que está buscando para darte muerte. Que tal vez en tu depresión te estoy diciendo que tú eres una basurita. Que tal vez en tu depresión te está diciendo que tú no sirves. Que tal vez en tu depresión te está diciendo que mátate para que estés mejor. Óyeme, déjame decirte que estés mugroso. Aleluya, está buscándote para que muerte. Ese es el enemigo de las almas. Ese es Satanás que el Señor lo reprenda. Óyeme, porque tenemos un adversario. o oh, mi alma la valió. Acuérdate que esta lucha me fue sangre de mi carne. Oh, mi alma la valió. Salve a nosotros personas que es solamente para nosotros. Aleluya. Y para nosotros los que estamos creyendo, sí para los que estamos creyendo para, para, para los que no creen también es una guerra espiritual óyeme, porque esos demonios esos principales esas están en los aires alabados en al nombre del Señor haciéndote de guerra siempre impedir aleluya este que, que tú oigas la voz del Señor óyeme para que tú entiendas que Dios aleluya quiere dar una expresión de amor a tu vida que Dios quiere perdonarte aleluya mi alma daba Dios Y ese muchacho gastó todo ese dinero. Aleluya. Llegó al hambre. Se encontró, aleluya, que no podía comer. O oh, mi alma la va a ir cubando. Entra el razón. Oye, Y volviendo en sí. Eh, eh. Hoy es el momento que tú vuelvas en sí. Alaba la gloria del Señor. Hoy es el momento de que tú entres en sí. De que tú le digas al Señor, Señor... Es pecado contra ti, contra el cielo. Señor, en un momento dado, yo estaba bien contigo, Padre, pero comencé a coquetear con la tentación, ahora cuidado con lo que están coqueteando con la tentación. comencé a coquetear con la tentación y caer de, de, de tu presencia. Óyeme, y ahora estoy aquí sumergido, mi Dios, hasta el cuello, hasta el cuello de pango. No me puedo mover, no puedo salirme, estoy a la nervios, estoy asado. Mi alma te alaba, Padre, Pero déjame que algo, la expresión de amor está en esta tarde aquí, aleluya. Conéctate, conéctate ahí, al 444-9-9-8-1, y dile a Canayma, Canayma, yo quiero algo grande de Dios. Oye, Canayma, yo quiero, yo quiero en esta tarde, aleluya, ver algo grande de parte del Señor. Óyeme, esa expresión de amor está, está dispuesta en esta tarde. Aleluya, y el resto de programación que haya, bendito sea el nombre de Jesús, mientras mientras no haya sonado la confeta, eje. O sea, una cosa, ¿verdad? Que los que llaman loco los que llaman fanáticos, en un momento dado no van a estar. En un momento dado tú no vas a encontrar, aleluya, esta palabra de aliciente a tu vida. Oye, en un momento dado tú no vas a encontrar esta expresión de amor para ti, mi alma te alaba, Jesús. Aprovecha el momento, que el momento es ahora. Bendito sea el nombre de Cristo. óyeme ¿y de bien de ¿Cuántos jornaderos en casa de mi Padre tienen la abundancia de pan que yo aquí perezo de hambre? Me levantaré y diré a mi Padre y le diré, Padre, el pecado contra ti, contra el cielo y contra ti oh, mi alma te alaba a Jesús, oye, que qué, qué, qué, qué, qué mejor forma de entrar en sí, oye, me he pegado contra el cielo, reconociendo, aleluya, que le falló a Cristo primero, mi alma alaba a Dios, reconociendo que le, le falló al Padre primero, aleluya, y después le falló a su papá, mi alma alaba a Dios, oye, le fallaste al Padre, le fallaste al Creador, no importa, mi alma te alaba, le fallaste a tu Padre, oye, Vaya y perdón, como, como Dios está dispuesto a perdonarlo en esta tarde. Óyeme, usted está dispuesto a perdonar a sus padres. Oh, hey, Venga, aquí viene la parte que a, que a mucha gente no le gusta. Bendito sea el nombre de Jesús. Comienza a hacer un borrón y cuenta de en su vida. Aleluya. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona. Pepe, a lo que le haya hecho. Bendito sea el nombre de Jesús. Óyeme, hoy hay la decisión perdona a tus padres perdona a tus hijos aleluya perdona a tus hijos perdona a tu amigo perdona a tus vecinos bendito sea el nombre de Jesús gracias a la gloria del señor por estos vecinos que yo tengo bendito sea el nombre de Jesús son vecinos son tremendos eso es aleluya sabroso lo que lo, lo que tengo con vestido muchacho esto es cambiar del cielo Mira alma te alaba, Jesús Le mando un saludito a ellos, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor los bendiga mucho siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Óyeme, pero este muchacho entró en sí. Y tú, esta noche, este es la hora que tú entres en sí, Vaya corriendo a tu papá, ve corriendo a, a tu hijo y perdónalo. Eje, haz tu padre, bendito sea el nombre de Dios. ve Eje, perdónalo, eje, te quiero hijo, te quiero hijo, te quiero hija. Perdóname lo que yo me hice contra tuya perdóname, aleluya, los maltratos que hice en contra tuya, alabado sea en nombre del Señor, dile a tu vecino, vecino, venga para acá, denle un abrazo, díale que lo quiere, aleluya, y devuélvanle lo que le ocurrió, alabado sea el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te damos gracias, porque tú el eres... bueno, Señor, óyeme, yo no soy digno de ser llamado con hijo, hazme como uno de tus jornaderos, oye, esos jornaderos están mejor que Dios, bendito sea el nombre de Jesús, ahí está el vecino gritando al otro lado, allá está, está escuchando, alabado está el Señor, un saludito a Carlos ahí, bien chévere, bendito el nombre de Jesús, óyeme, el hijo quería ser como uno de los jornaderos, los jornaderos están mejor que él, bendito sea el nombre de Jesús, óyeme, tú sabes, que tú estás mejor dentro toda de la casa del Señor que fuera de la casa del Señor oye, mírate como tú estás ahora a como tú estabas años atrás oye, me dime si estás mejor, sí o no. el momento de que tú entiendas el momento de que tú seas responsable aleluya y diga dígale Señor, Señor perdona mis pecados oye, me dice momento de que tú seas responsable como aquel que estaba en la cruz y el carajo se amofaba y se reía y le digo, Nosotros sí merecemos esto, pero él, que es malo ha hecho ninguno? Señor, cuando venga en tu reino, y él le dice, de sí, cierto, le digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Eh. Alaba la gloria del Señor. Dios es bueno, amado hermano. Dios es bueno, alábalo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, promírate esto. Me levantaré y da mi padre. Se levantó. ¡Levántate! ¡Es momento de que tome la acción de levantarte! ¡Es momento de que tome la acción, aleluya! ¡De caminar! ¡Es momento de que tú tomes la fe! ¡Es momento de que tú comiences a confiar y vayas! ¡De camino, aleluya! A lo de tu Creador. ¡Vuélvete! ¡Vuélvete a la iglesia, aleluya! ¡Búsquete iglesia, aleluya, que todavía está el Espíritu Santo! ¡No te metas a ninguna que no esté el Espíritu Santo, aleluya! ¡No te metas a esta iglesia que que el poder de Dios no se mueve. No te metas a una iglesia, aleluya, que la gente va detrás del teólogo, del doctor. Oye, pues, a, pues te vas a encontrar el problema. Maldito el hombre que confía en otro hombre, alaba la gloria del Señor. Busca una iglesia, aleluya, que todavía que prediquen que Cristo viene, que Cristo viene. Si tú no estás preparado, te queda. Alaba la gloria del Señor. Estamos encaminándonos a esto. Por eso estamos aquí, ni alma que alaba Jesús. Aleluya. Aleluya. Y entonces mi alma daba a Dios. Y dice, y levantándose, vivo al Padre. Y cuando aún estaba lejos, oye bien, lo vio su Padre que fue movido a misericordia y corrió. Oigan, aquí hay dos cosas. Eh, yo creo que tú entiendes. El Padre lo reconoció, el Padre sabía quién era. Aleluya, a lo mejor de Erejo un vestido que venían ese mugenzo, a lo mejor de lejos venían ese tipo ahí, todo andrajoso, a lo mejor lleno de, de puerco, bendito sea el nombre de Jesús. Y él lo reconoció a lo lejos. Dios te reconoce en esta tarde. No importa cómo tú estés, no importa, Aleluya, en qué situación tú estés metida, Dios te reconoce a ti, ni él malaba a Dios como su hijo. Óyeme, y se levantó, y el Padre lo dio, y cuando estaba de lejos, se levantó, mi alma daba Dios, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ah Óyeme, yo creo que tú entiendas lo que yo te había dicho. Óyeme, que esa gente, esos vecinos, podían darle muerte. Esos vecinos, bendito sea el nombre de Jesús, podían darle muerte a ese muchacho. Oye, y cuando, cuando él lo vio a lo lejos, corrió, se fue movido a misericordia y corrió. ¿Tú puedes una cosa? Que en la tradición judía, esto del correr para una posición en la cual se encontraba que padre, porque podemos ver aquí que venía jornalero, podemos ver, aleluya, que le dio a él y a su hermano, oye, y Le dio, aleluya, le repartió los bienes. Porque en el dos se dice, y le repartió los bienes. Óyeme, le repartió los bienes a los, dos, a los dos hermanos. O sea, que era un hombre pudiente, era un hombre de dinero. es un hombre high class, como podríamos decir en estos momentos. Y tú sabes una cosa, que el correr Dentro de ese círculo, era como hacer el ridículo. Era como algo bochornoso dentro de esa sociedad, debido a la clase que él estaba. Y usted sabe una cosa, que a él no le importó que lo tildaran de ridículo. A él no le importó que lo tildaran, que se volvieran de él, que hablaran de él. Cuando Él vio a su Hijo, cuando Él reconoció de lo lejos a su Hijo, se levantó en misericordia y salió corriendo, aleluya por entremedio de, toda, de todos los acontecidos salió corriendo como un loco alaba la gloria del Señor y se le regindó en el cuello y le besó alaba la gloria oye, pero tú sabes por qué porque es lo que le estaba mostrando, aleluya él estaba diciendo, este es mi hijo este es mi hijo, yo lo amo, mi alma alaba a Dios oye, yo la abrazaba, aleluya para protegerlo eso es lo que hizo este padre con este hijo mi alma alaba a Dios este hijo, este hijo que lo traicionó este hijo que le deseó la muerte en un momento, en solado, aleluya, óyeme el padre corrió hacia donde él, dijo Miguel, malaba a Dios y lo abrazó, dijo, óyeme, para protegerlo de los vecinos para protegerlo de esa gente que estaban a su alrededor, que no le hicieran daño, ¿por qué? porque lo amaba, Miguel, malaba a Dios óyeme, ¿por qué? es porque hizo una expresión de amor, alaba la gloria del Señor y déjame decirte algo, amado amigo ¡Dú! déjame decirte algo que así mismito hizo nuestro Creador. Oye, no importó la fujetaz que le dieron. Oye, ver, no importó lo que lo escupieron. No importó lo que lo abocetearon. No importó, aleluya, la cargada cruz que llevó. Oye, me siguió caminando hacia el bólgota. Oye, cayendo al suelo y no cayó eh, en la más linda. No cayó sobre pasto, no, ca no cayó sobre matra, perdido sea el nombre de Jesús. Caía sobre piedras filosas, caía sobre un camino escollado a la balagroya del Señor. Óyeme, óyeme, y con todo y eso se levantaba y tomaba su cuello y seguía. Oh, ¿tú sabes por qué? Porque hay un que hay un asqueroso que quiere darse muerte en esta tarde. Oye me estoy caminando y los fueron y lo atravesiar de la cruta del calvario Óyeme, lo, lo, lo clavaron desnudo allá en la cruz del salvario. No es como te enseñan, aleluya, los cuadritos estos cuadritos, con un taparrabo bien chévere, con un chispito de sangre, no. Fue con un rostro, aleluya, destrozado. Fue con un rostro verdaderamente que no era fácil de ver, dice la palabra del Señor. Óyeme, le traspasaron sus manos, aleluya, para para clavar al madero, en sus pies, aleluya ya, que tiende de beber vinagre, alaba la gloria del Señor, alaba si puedes, si no yo te ayudo, bendito sea el nombre de Cristo, yo trasplazaron como una lanza, óyeme, y cuando él hizo ese acto, ¿tú sabes lo que él hizo? Se abrazó a tu cuello, mi alma, alaba a Dios. se abrazó a ti, te besó, aleluya, óyeme, porque sabía que tú ibas a hacer lo que estás haciendo ahora, pero no le importó, y él se abrazó a ti, mi alma, alaba a y al interior un de lo que tú estás haciendo hay alguien que hizo bendito sea el nombre del Señor aleluya y con un rostro inclinco irreconocible aleluya se abrazó a ti por amor a ti y se demostró la expresión de amor aleluya yo no sé si en esta tarde tú estás entendiendo el mensaje aleluya yo no sé si tú estás entendiendo aleluya que perdonar es bueno que perdonar va a cambiar tu vida que perdonar, aleluya te va a llevar a otros niveles como ser humano bendito sea el nombre de Jesús eso hizo este padre eso hizo este padre corrió y se le echó su resultado diciendo esta es propiedad mía esto Este es mi Hijo. Yo lo perdono. Yo lo perdono. Yo lo perdono. Yo lo perdono, hermano, amigo. Dios te perdona en esta noche. Dios te perdona, amigo. No importa la situación. No importa lo que tú, lo que tú hiciste. No importa lo que tú estés haciendo. Dios te perdona. Dios te muestra, aleluya, una expresión de amor en esta tarde. Si tú dices una cosa, esto no es difícil. El perdonar, aleluya, no es, no es difícil. En la realidad es fácil. Es así de fácil. Usted no, no puede aleluya, no puede pagar por lo que Dios hizo. Usted no puede pagar por su perdón. Usted como único puede recibir el perdón de Dios por fe. No es porque yo le den una peseta de la luz. No es porque yo soy el más bueno. No es porque yo ahora las olas de caridad, no. El perdón de Dios, tú lo reconoces. Tú coges en esta tarde solamente en una acción de fe. En esa acción de reconocer, aleluya, como ese hijo que reconoció que había pecado. Que reconoció que había fallado. Alabado sea del Señor. mas Sin embargo, el Padre le dio un verso. Con ese verso lo selló, aleluya. Con ese verso le decía, este es mi hijo. Este yo lo guardo. Este yo lo cuido. Este es mi Hijo. Yo lo perdono. No le van a hacer daño. Yo estoy con Él. Pero el Padre, aleluya, y el Hijo, y el hijo le dijo, Padre, es pecado contra el cielo. Oye, Díaz, reconociendo contra Dios primero y contra ti. Ya no soy digno al ser llamado tu Hijo, mas sin embargo, tal es el mugroso te dice, ya tú no eres digno, pero Dios te dice que es tarde eres digno. Él te dice, que no hay oportunidad para tu vida, Dios te dice que sí hay oportunidad. Él, me, él te dice, aleluya, que vas a morir infeliz. Dios te ofreza, aleluya, una vida en felicidad, bendito sea el nombre de Jesús. Solamente tú tienes que actuar, en, aleluya, tú tienes que actuar en fe, bendito sea el nombre de Jesús. Pero el Padre, viva tu siervo, sacarte el mejor vestido y vestirle y poner anillo en su mano y calzado a sus pies. Óyeme, lo que le estaba dejando saber, aleluya, que no era servidumbre. Él le estaba dejando saber en estos momentos, aleluya, que no era servidumbre. Aleluya. Le puso lo, el mejor vestido que tenía. Aleluya. Le puso anillo a su dedo. Sellando, aleluya. Sellando. Esa promesa, aleluya, este es mi hijo ser es mivo y le puso calzado, oye después sabes una cosa porque los que los que andaban descalzos eran los siervos, aleluya y es tiempo de querer que andan andar descalzo, tú no eres siervo del murosso, aleluya y es tiempo de que de tú comienzas aleluya a actuar como digo un príncipe como del Rey que eres, bendito sea el nombre del Señor, basta allá de estar escuchando la poverías que te dice es individuo, basta allá de estar oyendo, aleluya, lo que te dé tu carne, bendito sea el nombre de Jesús, comienza a caminar en fe, Cristo viene, la venida se acerca, aleluya, y es hora que eres el ruego, tú sabes lo que tú tienes que hacer, aleluya. Y si no sabes lo que tienes que hacer, amado amigo, porque tal vez tú no escuchas, tal vez tú no sabes de esto, bendito sea, lo que tú tienes que hacer es dar un paso de fe. Tú lo que tienes que hacer es reconocer, aleluya, de que Dios te besó, que Jesucristo en la Cruz del Calvario te abrazó y te besó, que en la Cruz del Calvario, aleluya, te dio el mejor vestido, aleluya, y te va a poner anillo al dedo y te va a poner calzado, aleluya, y vamos a hacer una fiesta, bendito sea, que Jesús trae el tercer orgullo y matarlo, y coman, y comamos, y hagamos fiesta, porque este viejo, que esto era, aleluya, aquí estaba por nosotros, Canaima, Javier, aquí estaba por nosotros, aleluya, evangelista Carlos López, Carlos Colón, aleluya, Priscila, aquí estaba con nosotros, muertos, aleluya, muertos estábamos, perdite sea el nombre del Señor, y ha revivido, aleluya, se había perdido, Y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, Óyeme, tal vez tú estás perdido. Tal vez tú estás perdido, porque es la noche. Aleluya, de que pases te muerte a vida, bendito sea el nombre de Jesús. El amor de Dios busca y haya pecadores sin importar por qué se perdieron. Mi alma te alaba, Dios. Si se niega a perdonar, se perderá una maravillosa oportunidad experimentar gozo y comunión con otro haga que su gozo crezca perdone a alguien que lo haya herido aleluya, hasta en la noche experimentar un gozo en su vida basta ya, aleluya, de vivir en ese amento, de vivir en esa amargura basta ya de vivir aleluya, en esa mediocridad porque la falta de le tiene lo, lo tiene en casa de todo de odio, si no lo tiene ya es hora de que tú comiences a entender, aleluya, de que ese hijo pasó de vida, de muerte a vida. Y ha revivido, y se había perdido y ha hallado. Hoy es pues momento que tú te dejes hallar, aleluya. Y comenzaron a rebotejarse. Dice la palabra del Señor que cuando un pecador se convierte, bendito sea el nombre de Jesús, hay fiesta en los cielos. Mi alma alaba Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Hoy la noche para tu vida, aleluya. Hoy es tres cien de amor. Hoy es tres de amor para ti, amado hermano que me escucha. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia, aleluya. Alaba la gloria del Señor. Alaba si puedes, si no yo te ayudo. Bendito sea el nombre de Cristo. Hoy es el día de que tú pases de muerte a vida y que se hagan una fiesta en los cielos. Bendito sea el nombre de Cristo. Si estamos aquí, gloria a Dios, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Aleluya, Canay, si hay algo por ahí rapidito que, que haya que mencionar, lo meto. Ok, una petición, bendito sea el nombre de Jesús, Aleluya, por la ira de Mayra, ¿verdad?, por su esposo, depresión y ella por salud, damos gloria al Señor, Aleluya, Padre bueno, Padre santo, Señor, que hemos hablado tu palabra, Señor amado, Dios, Aleluya, tú eres bueno, hoy el día, Señor amado, Ve a la gente, señora amado, que está en el box. señora amado, tócalo, bendícelo de manera especial, Señor, esa petición, aleluya la depresión, le echamos pues en el nombre poderoso tuyo, Señor amado Dios toda la depresión, todo el daño del enemigo, bendito sea el nombre de Cristo esta salud, declaramos salida porque ya nacimos los pueblos curados, Señor amado Dios y todo aquello, Señor amado Dios que ahora mismo están costados por tu Espíritu, Señor amado, obra con ellos Señor, para que ellos puedan batallar, aleluya, en esta guerra Señor amado, para que ellos puedan seguir hacia adelante Señor, y para que el mismo que quite bendito sea el nombre de Jesús, aleluya esa, esa alta presión, aleluya Vamos a declarar, aleluya, de que Dios toma el control de ella, bendito sea el nombre de Jesús. Si usted lo cree, porque yo puedo hacer la oración, aleluya, yo puedo tener fe, pero si usted no tiene fe, eso no va a pasar, bendito sea el nombre de Jesús. Confíe, confíe en el Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a nuestro hermano Canaima de manera especial, Señor. Amén, amén y amén. Canaima, por ti lo estamos.